Sí, sí, a nivel nacional está un poquito complicado. Eh, si me permitís, Omar, antes de, de entrar en este tema, sí. no me lo preguntaron, pero quisiera hacer una pronuncia, un pronunciamiento de parte no? de la CTA, digo, y esto más allá de, de, de la puja electoral de este momento, creo representar a todos los integrantes eh, si, bueno, si repudiando el, el intento de golpe en Ecuador, este, bueno, y celebrando también la, la rápida reacción de los presidentes de UNASUR, Eh, y bueno, también estoy contento porque, bueno, se haya finalizado con ese secuestro infame y se haya podido rescatar al, al presidente Correa anoche. Y... Cosa que repudiamos todos, Alex, y que es... también nos alegramos que se haya solucionado rápido, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo? Me parecía importante, bueno, eh, eh, sentar esta posición al respecto, ¿no? Cómo no. Eh, bueno, decíamos, eh, complicada a nivel nacional, bueno, se sigue con el recuento. ¿Qué puede pasar, Alex? Y estamos, la verdad que es una situación este, en la que de ninguna manera quisiéramos este, tener que estar, de la cual no tendríamos que quisiéramos o, o, tener que dar explicaciones. ¿no? Este, eh, la verdad que la Junta Electoral Nacional hoy es el séptimo día eh, que ha pasado después de la elección y todavía no, tiene, no ha entregado un comunicado oficial dando datos eh, certeros, definitivos, eh, de ningún lado. En realidad es una situación realmente que es deplorable en ese sentido, ¿no? Es una junta electoral eh, en la que la lista, el sector de la lista 10 es minoritario, a pesar que fue elegido en un congreso, fue elegido en otro contexto hace más de cuatro años, este, y bueno, se tiene un comportamiento que realmente, este si no fuera que es tan, este, tan dramático para nosotros, sería casi cómico, ¿no?, este, Yo me acuerdo que uno de, los, uno de los primeros libros que leí cuando era joven era el, el de Miguel Estrogoff, el, el correo del zar, digamos, ¿no? uh -huh. este, que lo mandaban a través de toda Rusia con un documento y atravesaba, caminaba, cabalgaba sobre el hielo, eh, por los ríos, montañas, este, todo el mundo lo quería, este, se lo quería comer y él llegaba después de tres o cuatro meses con el documento que había enviado el zar. Acá eh, nosotros no podemos parece que de la provincia de, de, de, de La Rioja, de Tucumán, enviar un fax con el resultado del escrutinio. Es increíble, ¿no?, con la tecnología que tenemos y como claro. se puede dar todo al instante que pasa esto, ¿no? Exacto, nosotros en, en, en, la, en la provincia de Buenos Aires, la verdad que a las, entre las 10 y las 11 de la noche del mismo día, nosotros teníamos en un sistema nuestro, eh, que no es el oficial, pero teníamos todos los datos, este más allá de que después hubo algunas impugnaciones y los datos puedan este, tener alguna variación. Este, la verdad que esto ha sucedido en varias provincias, pero la Junta Electoral Nacional no, no está a la altura de los acontecimientos y es un, un comportamiento, digamos, muy cercano que nosotros podemos estar pensando en que es un comportamiento fraudulento, digamos, ¿no? el manejo de los, de los datos de esa forma. ¿no? Incluso, eh, Alex, hubo una presentación en la justicia de Hugo ¿no?, Sí, eh, nosotros eh, a lo que estamos esperando el pronunciamiento de la Junta, que, tiene que digamos, es imposible que no dé el resultado, que dé las cifras, eso por un lado. La Junta misma tiene que responder a las impugnaciones. Hay provincias enteras que están impugnadas, eh, por ejemplo el caso de Mendoza y Tucumán. Y después uh -huh. hay otras provincias donde se han impugnado los eh, eh, distritos o departamentos completos y en otros casos solamente algunas mesas. Eh, pero bueno, a esas impugnaciones hay que darle respuestas. Algunas impugnaciones son de la lista 10 y otras son de la, de la lista 1. Todas merecen el, el tratamiento y, y una respuesta rápida. Eh, me parece que es una situación de la que, bueno, este, no sé, la verdad es que va a ser difícil eh, hacer un pronóstico cómo, cómo vamos a salir. Sí. Eh, eh, Eh, Alex, y después de conocer eh, tu triunfo aquí en Olavarría, has podido avanzar en algo en, en tu gestión, digo eh, o estás esperando a ver qué pasa a nivel nacional Sí, Omar, o sea, es imposible no estar pendiente de lo que pasa a nivel nacional pero la verdad es que nosotros, tanto en la provincia de Buenos Aires eh, como en, el, en la regional Olavarría eh, ya en realidad estamos trabajando porque siempre sigue claro. siendo gente que se acerca eh, gente que está pensando en la creación de nuevos sindicatos, eh, bueno, y toda la, la, la demanda que solemos tener este... Eh... De nuestros, de nuestros compañeros afiliados. Claro, y los afiliados se consultan, preguntan sobre esta situación, sobre incluso si eh, no se dan los resultados que se habían anunciado en un primer momento y quedaban ganadora ganador a Yasky. Eh, ¿Qué puede ocurrir teniendo en cuenta que en muchas regionales, no solamente en Olavarría, ganó la lista oficialista con una conducción nacional opositora? Eh, sí, yo este, eh, te quiero decir, Agostina, que... Esto de, de dividir en oficialista y opositora, digamos, un poco, ese es, es, no es no están así, digamos, para nosotros, ¿no? Porque la verdad es que Hugo Yasky es el secretario general, pero en minoría, desde hace cuatro años. Eh, pero, eh, lógicamente, bueno, nosotros merecemos, todos nos merecemos, eh, los afiliados, los que tenemos algún cargo electo o no, eh, conocer el resultado nacional y, se, y que se proceda con digamos, con el trabajo que tiene que hacer la Junta, y si no hay acuerdo en la Junta o, o siguen permaneciendo conflictos, hay que recurrir al Tribunal Albitral, que es el tribunal que de común acuerdo la, la, la lista 1 y la lista 10 elegimos para que destina sobre estas situaciones. Eh, así que ese es el camino y nosotros esperamos que, que, que se cumpla. Eh, por de pronto, bueno, nosotros en Olavarría y eh, eh, tenemos eh, tenemos un resultado eh, que es el producto bueno de la de, de 28 mesas que funcionaron correctamente con 53 autoridades de mesa más de 90 fiscales o sea casi 150 compañeros han trabajado para garantizar eh, la transparencia la prolijidad del acto eleccionario eh, eh, y vamos a tratar de, de honrar nosotros eh, con trabajo con responsabilidad el mandato que nos nos han dado los afiliados eh, me parece que en toda la provincia de Buenos Aires esa situación se va a poder dar ya se está dando eh, la lista 10 eh, triunfó en, en 37 de las 58 regionales en la, y eh, bueno, y hay, una, hay una, solamente una regional que está eh, la elección está pendiente se suspendió de común acuerdo que es en Esteban Echeverría y Ezeiza este, por lo tanto ahí hay un, un resultado pendiente también Este pero la verdad es que debería la junta electoral este, proceder rápidamente para, para, para dar los números definitivos no uh -huh. normalmente se dice el que gana conduce y que pierde acompaña hay posibilidades acá de la otra lista que acompañen eh, ojalá que sí ojalá que, que podamos trabajar juntos este pero bueno la situación eh, la verdad es complicada este uh -huh. hemos dado un traspié, nosotros la verdad es que hemos, siempre hemos eh, confiado en un modelo sindical eh, democrático, participativo, abierto, plural, eh, pero bueno, quizá hemos confiado demasiado en, en, en algún caso, en algunas provincias, el nivel de organización, el nivel de institucionalidad de nuestra central eh, no es el, el, el que nosotros por ahí este, estábamos esperando y bueno, hemos confiado hemos tenido un traspié en este proyecto nuestro, digamos, de, de central alternativa, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar los brazos ni que, mucho menos, que vayamos a abandonar eh, la idea desde la central de seguir trabajando por el interés de los sectores populares, de la clase trabajadora, eh, de los pequeños productores, de, bueno, de, de, de todas las cosas que tienen que ver y las que habitualmente nos ocupamos este, en la central. Eh, me parece que ese es el... el la tarea para ser de, de aquí en adelante. Y bueno, se verá cómo quedará configurada la central eh, a nivel nacional este, y esperemos que para eso haya definiciones prontas. Ojalá. Bueno, Alex, eh, por ahora, gracias. Eh. En cualquier momento, cuando haya más novedades, estamos nuevamente en contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Omar, Agostina, y un saludo para los socios. Que tengas un buen día.